Cañuela fue sede de esa reunión de todos los eh, distritos que pertenecen a la tercera sección ele electoral del espacio Adelante de Buenos Aires. ¿Y cómo estuvo esa reunión? ¿Qué conclusiones podés sacar vos, por lo menos? Bueno, en realidad es una de las reuniones eh, de varias que se han ido realizando y que a futuro se van a seguir realizando, tanto en nuestro distrito como en otros distritos, La idea es que nuestro espacio de Adelante de Buenos Aires y sobre todo la tercera sección electoral, eh, buscar acciones de unificación del radicalismo y en el futuro también, de, de alguna manera, eh, buscar esa bonificación a la provincia de Buenos Aires. ¿no? Si, yo, eh, si, si yo leo el, el, el comunicado que emitieron el martes, uh -huh. me da la sensación, vos decime si es así o, o si no, Que la única alternativa a construir un espanza, un... pero no con el sector del gobernador, porque al gobernador obviamente lo eh, lo critican en ese comunicado, ¿es así? El radicalismo y desde, nuestra, eh, desde nuestro espacio, sobre todo nosotros, en realidad lo que queremos eh, es una alternativa, ser una alternativa a futuro al gobierno provincial y local. Uh -huh. Entonces, obviamente, este, nuestro horizonte hoy por hoy es este, ser alternativa a Kisilov y a Marisa Farcí en el 2027. Pero eh, no, tampoco te puedo decir que la única alternativa es eh, la libertad avanza, porque eh, aún eso no se ha decidido, eh, nosotros con respecto al, al gobierno de Miley estamos, a ver. De acuerdo en algunas eh, situaciones, como eh, sobre todo económicas, que con respecto a la baja de la inflación, eh, a que no debe haber déficit al equilibrio fiscal, etcétera, pero eh, no estamos de acuerdo eh, con respecto a algunas medidas eh, que no, económicas que no respetan lo social. ¿sí? El radicalismo es un, es un partido. En la que eh, es muy importante lo social, la justicia social. Entonces, eh, ese concepto de motosierra que tiene mi ley eh, no lo compartimos eh, y ya eh, en el Consejo de ley, muchos lugares lo hemos manifestado con respecto a la postura que tiene con las universidades, los jubilados, la discapacidad, la vulneración y la quita de derechos en general, eh, la paralización de obras que, que ya estaban en marcha. Eh, consideramos que ese tipo de, de, de medidas eh, genera de alguna manera pérdidas porque una obra que vos paralizas con un 80% con un 60% durante un tiempo prolongado eh, se va deteriorando entonces a futuro cuando esa obra se necesite y se debe, se tenga que volver a licitar eh, en realidad la vas a pagar dos o tres veces Eh, entonces hay muchas medidas que la libertad avanza a nivel nacional toma que nosotros como radicales eh, no acompañamos. ¿Qué, qué sensación o, o qué sentís vos o cómo los ves a tus representantes en la provincia de Buenos Aires? ¿Con ganas de hacer qué? Es que en realidad en la provincia de Buenos Aires esta semana... Eh, se ha comenzado a reorganizar el Comité Provincial. Uh -huh. Es más, el día de ayer eh, tomaron eh, ya tomaron el, el mando, de alguna manera para decirlo, uh -huh. el Comité y la Convención de Contingencia. ¿Vos sabemos bien que hubo eh, elecciones en las que hubo una presentación judicial y que este, hay eh, también una sentencia judicial que hay que cumplir, pero mientras esa sentencia judicial o este, cuando la justicia determine cuándo se debe realizar las acciones que el juez determinó, eh, en ese lapso de tiempo el comité no puede quedar acéfalo. Entonces, bueno, se llegó a un acuerdo con ambos, eh, ambos espacios y se conformó un comité y una convención de contingencia que uh -huh. comenzó a funcionar ayer hasta el 31 de octubre. La idea es poder eh, fortalecer eh, la unidad de, del radicalismo en este sentido para ver de qué manera eh, las autoridades, tanto del comité como de la convención, eh, toman, este, toman las decisiones necesarias para las próximas elecciones. Vos fijate que el radicalismo siempre... Eh, las decisiones con respecto a las alianzas y todo lo demás se toman desde las convenciones uh -huh. no solamente provinciales sino también nacionales ¿La decisión bueno, que va que van a hacer en la provincia la tendría que tomar este este comité de la convención? De la convención y el comité eh, de, de contingencia uh -huh. eh, lo que tiene eh, cada cada el comité y, la, y el grupo de la, de la convención tienen 10 miembros cada uno El comité está presidido por Miguel Fernández, que es de nuestro espacio, y el de la convención está presidido por Pablo Dominici, que uh -huh. es del otro espacio. ¿sí? Entonces se llegó a un acuerdo así como para poder, en realidad, eh, darle un ejercicio institucional al partido, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo se lee que.? Eh cuando debuta, porque fue ayer el Comité de Contingencia y el Comité de la Convención, eh, la figura más importante del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, como lo es Facundo Manes, eh, haya anunciado que mañana presenta su espacio político de cara a lo que se viene, entiendo yo, por afuera de, del partido. ¿Cómo, ¿Cómo se lee esto? ¿Qué interpretación se puede hacer? Sí, en realidad él renunció al partido y su hermano a la Convención Nacional, que la presidía, uh -huh. Y bueno, esto es una apreciación personal, ¿no?, como radical. Sí, claro. Cuando uno cree que ya no pertenece a un lugar, lo más sano es dar un paso al costado y blanquear la situación como lo hizo Manes. Eh, creo que es un gesto que todos los, los que militamos, de alguna manera, esperamos de los dirigentes que no se encuentran ya cómodos en el partido y sienten que las ideas ya no los representan. Entonces, Ahí parece que falló aquellos que tenían que contener a todos los radicales adentro, ¿no? Y bueno, ese es el tema. Eh, cuando Manes, este eh, fue nosotros apoyamos a Manes en su momento sí. y creo que Manes fue un, una, un dirigente que de alguna manera aglutinó a la mayoría de los radicales en su momento. Quizás muchos dirigentes eh, no lo acompañaron como él quería y nosotros también en, en algunos aspectos también le reclamamos a Manes algunas situaciones, como por ejemplo acá en Pañuelas nosotros siempre bregamos por su presencia cuando lo acompañábamos y no pudimos lograr que Manes venga al distrito. Entonces eran una, un montón de situaciones de un lado y del otro que se fueron dando y yo creo que fueron desgastando este, la, la relación y que creo que Manes tiene un objetivo que, que quiere cumplir y ve que no lo puede cumplir dentro del partido y bueno, decidió irse del partido a y hacer su propio espacio. Eh, no lo critico, yo lo que creo que es muy sano es que él eh, lo haya, que es un gran gesto que se lo haga fuera del partido y que lo haya comunicado, ¿no? ¿Cómo, cómo ves el radicalismo a nivel local? Bueno, nosotros en el radicalismo, la verdad, estamos trabajando muchísimo, tenemos representación en el Consejo Deliberante y en el Consejo Escolar, Que, que no es poco, eh, de la oposición somos los únicos que tenemos representación en el Consejo Escolar y en el, y en el Consejo Deliberante venimos trabajando este, mucho, somos los que presentamos la mayor cantidad de proyectos en cada sesión, eh, bueno y, y, este, y seguimos trabajando de ese modo como para realmente desde lo local poder posicionarnos de, de alguna manera eh, de, independientemente de las alianzas que, que se realicen o no se realicen para las próximas elecciones, nosotros estamos muy muy conformes con el trabajo que estamos haciendo y, y bueno y veremos eh, de qué manera lo podemos eh, plasmar en, en, en la próxima elección. ¿no? Si sí, yo te digo hoy que te imagines eh, compartiendo cartel con alguien en Cañuela, lo de la provincia no lo puede manejar, Los dirigentes hacen después lo que más les convenga a cada uno. Pero en Cañuelas, si vos decís, eh, compartimos cartel con alguien cerca de quién te verías en ese cartel. Yo te soy sincera, yo eh, veo lista única. ¿Lista 3? Lista 3. Sí, única del radicalismo. O sea... Yo, yo iría por eso, pero... Si mañana hay una reunión en el comité eh, y te preguntan a vos qué hay que hacer ante... Eh, este escenario que hay hoy, eh, a, a pelarse los codos y lista tres y solos. Eh, no, espero a mañana, yo ya lo planteé. <risa> ah, <risa> eh, ah, ya dijiste, salimos con bueno, el escarbadiente, pero vamos solos. Eh, bueno, a veces hay que jugársela, no sé, este, pero bueno, esto falta todavía. Vos fíjate que, eh, como siempre, en todo lo que es política, hasta las 12 y un minutito no puedes decir qué es lo que vas a decidir ¿no?, del día que se, de, se deben armar las alianzas, porque uh -huh. es una adrenalina hasta el último segundo, ¿no? Pero bueno, este obviamente si hay que hacer alianza con alguien, esto te lo digo personalmente, eh, de forma personal, que, sí, claro. es, en mi opinión, eh, tiene que ser eh, una alianza con alguien que eh, medianamente tenga las mismas ideas de radicalismo. Última, última y te dejo. Eh, el otro día presentaron un proyecto, terminaron ganando para la, la oposición en conjunto para que los jubilados municipales puedan tener una representación en la reunión paritaria y ahora eh, la Asociación de Trabajadores Municipales de Cañuelas, adherida a FECIMUBO, los invitó a una reunión el lunes para hablar sobre la, el convenio colectivo de trabajo y la ley 14.656. ¿Qué opinión Así. te merece esta situación, este pedido de reunión del sindicato? En realidad yo creo que el pedido de reunión del sindicato no es del, por el sindicato por sí mismo. Esto es como apoyando una postura del Departamento Ejecutivo Municipal del, del cual no se ha expresado, salvo por sus concejales. Uh -huh. Pero el, el Departamento Ejecutivo no se ha expresado al respecto. Y creo que eh, esa representación lo, la está tomando el eh, gremio municipal. En realidad, eh, nosotros vamos a asistir, vamos a escuchar y obviamente vamos a plantear nuestras posturas, eh, porque bueno lo que nosotros solicitamos es que haya una representación de los jubilados, pero no que tenga voz y voto, sino que simplemente puedan ser parte y escuchar de qué manera se, se eh, logran los acuerdos Eh, paritarios eh, de, de, de salario, para que ellos eh, tengan eh, en realidad esa, esa, ese ejercicio eh, en el momento de, de, de saber de, este, cuánto pueden llegar a, a, a cobrar de aumento o no, si se dan bonos por afuera y de qué manera eh, se negocian estas situaciones, no porque están en una situación que realmente eh, Yo creo que todos los, los activos eh, municipales eh, deberían tomar conciencia de que en algún momento, algunos en pocos años, otros en más, eh, van a llegar a jubilarse con una jubilación que no llega al salario eh, mínimo vital inmóvil. ¿Y quién vive con mil pesos hoy? Nadie. Entonces este, me parece que es una manera y sería un gran gesto tanto de los sindicatos como del Departamento Ejecutivo Municipal, aunque no estuviesen, como dicen ellos, dentro de la ley, eh, nada impide, la ley no impide que puedan llegar a ser invitados a eh, algunas reuniones donde se trate eh, el, el, el salario y los posibles aumentos futuros, ¿no?